bueno estábamos hablando nos estabas contando tu experiencia en tu trabajo como empleada de hogar verdad bueno que tiene la fortuna de que te han recibido allí bien eh, los pagos supongo que bien por lo que veo que estás muy muy feliz en tu trabajo pero bueno es algo que, que muy pocas pueden pueden como decir eh, me siento bien me pagan bien Porque mira que en esta conferencia, la que hubo el 5 de febrero en El Amaya, eh, de verdad que pudimos comprobar, eh, ¿cierto Daniel? Ahora nos puedes contar un poco las inquietudes, sobre todo de las chicas, eh, los abusos que se está cometiendo a veces porque el empleador ignora los derechos de las trabajadoras domésticas o porque definitivamente los quieren ignorar, claro, es, es eso, es otra, cosa. Sí, es otra cosa, bueno, pero te digo yo, por la experiencia en la asociación, sí que eh, me han llegado, o, o nos han llegado allí empleadores, que, o sea que no saben que las empleadas de hogar tienen derecho a unas vacaciones, que tienen derecho a unas medias pagas, que tienen derecho a un finiquito, que tienen derecho a descansos, Bueno, de verdad que cuando me llegó el primer caso dije, bueno, este será el único, pero son muchos, dice, ah, sí, tenía derecho, tienen derecho a vacaciones, tienen derecho a finiquito, bueno, pero, y, claro, nosotros le decimos, pero es que es un trabajador como cualquier otro, que tiene igual, igual derechos, así como tiene obligaciones, también tiene derechos, ¿no? Claro. Entonces, Daniel, un poco, qué, ¿qué experiencia o qué pudiste percibir en esa charla del 5 de febrero en el Amaya? Porque, bueno, siempre acudieron aproximadamente 30 chicas, eh, dentro de las cuales algunas contaron sus experiencias. Cuéntanos un poco, Daniel, ¿qué, qué pudiste percibir en esta charla? Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, en primer lugar, perdona mi fraco castellano, ¿eh? Uh, bien, uh, en la charla que tuvimos uh, muchas muchas personas, hombres y mujeres estaban a hablar de sus problemas porque, bueno, unos que no recibían lo finiquito, otros que tampoco uh, recibían ferias, vacaciones, y um, bueno, siempre con las horas también, era un grande problema las horas de de trabajo que trabajaban a veces las personas que trabajan um, como internos no tienen vacaciones Horario. o, o, y horarios también que <coughs> se levantan muy pronto para trabajar a veces a las 6 de la mañana para poner los chicos en la escuela y otros que bueno, que se levantan muy pronto y después que um, van a dormir muy tarde porque están siempre a atender las personas um, y no tienen horarios, eh, bueno, según lo decreto ley eh, tenemos que trabajar solamente nueve horas por, por día, no más que eso E ese es uno de los grandes problemas, que trabajan um, directo, a veces, sin descanso. E, segundo la ley, no podemos trabajar más de nueve horas diarias y 40 horas semanales los patrones se olvidan mucho de ese pequeño detalle para <risa> ellos pero más, que para para el nosotros, detalle. más que para nosotros se, se le olvida grande. el pequeño detalle de las medidas pagas, sí. de los descansos del finiquito, vaya no, detalle pero, pero yo creo que, que, que nosotras también tenemos eh, mucha culpa en eso en, en, sí. en, en, colaboramos mucho también en, en hacer que la gente sea así porque Eh, yo tengo amigas que, sí. que con un día que tienen de fiesta y se han quedado para ayudar en casa qué sé yo una mañana una, ahora se, eso se ha quedado ya de hecho no si sí, sí. antes de antes de irse de fiesta pues tiene que ayudar a hacer algo cada o sea, hombre si es tu día de descanso te levantas y haces lo que lo que quieras Y esto en el mejor de los casos, porque también hemos tenido chicas y creo que en la conferencia salió también chicas que que libran solo un domingo al mes, porque dicen, no, no, no, no tú eres eh, emplear servicio doméstico, tú solo libras un domingo al mes, y esto algunas, otras que increíble que no conocen ni siquiera a Irún, porque no libran ni un solo día, solo tienen dos horas al día, no conocen a nadie, porque imagínate, tú en dos horas, ¿qué haces?, Ni siquiera justo saldrás a las 3 de la tarde cuando todo el comercio está cerrado, cuando no puedes ni siquiera hacer una compra para ti, cuando no puedes hacer absolutamente nada. Y es que uno lo ve en la calle, en Irún, no sé si tú te has podido dar cuenta de todas las chicas entre 3 y 5 de la tarde sentadas, pues por ahí tomando el sol o, o caminando, porque es que, no es que ¿qué otra actividad pueden hacer de 3 a 5? Y son las únicas dos horas que ellas pueden librar eh, al día.